Señoras, señores. Segundos muy, afuera. Muy buenas noches. En el rincón rojo, con un peso, dígalo usted. 74,500 kilos. 7,4,500 Rincón azul, con un peso de 82,500 kilos. Damián Casino se va a enfrentar por la información periodística. Y voy a pelear con, con el campeón, me parece. Eh, con el campeón de la información periodística de boxeo de la ciudad de Rosario, el señor Luis bueno, ¿Cómo Yo te va, le, agrade, Luis? le agradezco el título, pero obviamente usted que está del otro lado y es hombre de boxeo, dice acá no hay equivalencia, mirá qué diferencia de peso que hay. Por supuesto, lo agregó, lo acotó de manera muy inteligente y sagaz como es él, se trata de la parte informativa. Le vamos a contar a los oyentes que estuvimos compartiendo, Damián, un cafecito. Eh, y un cafecito bastante nutrido de, de, de, de boxeo, como también esto de, de, de discutir, de saber ocupar un lugar cuando uno disiente con la persona que tiene enfrente, sobre los fallos de los combates, sobre nuestra manera de pensar en la vida, sobre la mirada que tenemos de lo que es eh, la sociedad en la que vivimos. Y en realidad estuvo muy bueno. Eh, y salió, entre otras cosas, un tema que vamos a empezar a tocar desde ahora, porque no muchos saben de qué se trata cuando hablan de algo. Entonces me dice, mira, ¿qué te parece si vamos a ir desgranando, programa a programa, algunos aspectos fundamentales del reglamento de la Federación Argentina de Box? Entonces, en la edición número 42... De 42. Boxeo Planeta, vamos a comenzar eh, artículo por artículo y lo podemos charlar, lo podemos discutir. Y usted que está del otro lado va a coincidir y si quiere llama. ¿A qué número? Al 424 27 69 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Esto es Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y bueno, Luis, como bien decías en el comienzo de este programa, número 42. Qué lindo que es eh, tener este espacio de boxeo, Luis, eh, aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, poder compartir y desgranar toda este, este, esta información eh, a nivel eh, local, nacional y también internacional. Hoy pensaba, eh, mientras eh, armaba un poquito lo que es toda la información eh, extranjera, y... Muchas veces eh, decimos con, con Luis Propaceli que no alcanza la hora de programa que tenemos los miércoles, nos gustaría por ahí eh, incorporar algún día más, eh, puede ser que en lo, en lo sucesivo tengamos la posibilidad de hacerlo, pero claro, es tanta la información Luis que uno bueno, va dando algunas prioridades Generalmente eh, la parte de boxeo extranjera eh, vinculada siempre a los boxeadores de nuestro país. Hoy vamos a estar también desgranando lo que va a ser eh, la presentación del rosarino Sebastián Iron Luján en Estados Unidos este viernes. Eh, en, una, bueno, en una llamada sorpresiva, eh, Sebastián Luján viajó el domingo pasado a Texas y va a estar enfrentando un filipino. Vamos a desarrollar un poquito de esa información también. Me dijiste que le armó esta pelea eh, el técnico de Antonio Tony Margarito, Francisco Espinosa. Esta es información de primera mano. Sí, sí, justo estuvimos ¿Eh? charlando con él. Eh, Tuvimos charlando el viernes antes de que se fuera y me dice: Te estaba por llamar para, para darte esta información eh, que le llegó de último momento. Ellos tienen y quedaron con una muy buena relación eh, con Francisco Espinosa, el técnico de Antonio Tony Margarito, eh, hombre muy vinculado a Poparum, eh, y el cual, bueno. Eh, se cayó una pelea, había un boxeador que tenía que enfrentar a este filipino radicado en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles uh -huh. y que, eh, bueno, al, al caerse, tuvo un corte, recibió un corte en el entrenamiento el, el peleador que iba a enfrentar al filipino eh, y se lo llama a Sebastián Ayron Luján, de último momento, él me comenta de que, de que, bueno, que estaba medianamente bien preparado. Pero vamos a, a seguir no, con, eh, con está, los títulos. Eh, está muy bueno porque empezamos con una información de primera mano y demás. ¿Sabes qué? Quiero redondearte eh, en cuanto a esa información. Eh, ¿Viene por televisión? Eh, viene por televisión, eh, transmite ESPN, ESPN eh, 2. Bien. Eh, pero creo que... Eh, eh, va a estar en, en todos los cables, en multicanal está, creo que vos tenés multicanal o Cable Hogar, Yo tengo Cable Hogar. Cable ¿Y lo, lo ves? Veo Fox Sport, que empezó con boxeo, también veo Espien. Ah, bueno. Tengo la posibilidad de combate Entonces, Space, me, me parece que Espien está incorporado en, en, varios, en varias cartillas Estamos. de los cables, así que, así que ojalá tengamos todos la posibilidad de verlo. Sí, porque... si, y si no, van a la casa del amigo, a la casa del pariente ah, claro. que también le gusta ver el boxeo. ¿Eh? O sea que es un coterráneo, un Rosario. Qué, este, este, qué bárbaro, Sebastián Luján, la mayoría de sus peleas televisadas. Qué, qué trayectoria este hombre. Este chico que, que empezó su, tuvo la posibilidad de sus primeras peleas hacerlas. Eh, bueno, aquí en, tuvo la, la primera, las primeras dos en Villa Gornador Galvez, después hizo algunas más en Rosario. Y después hizo muchas peleas eh, que fueron televisadas en la FAB donde perdió su invicto con, frente a, en su momento, un gran Víctor Hugo Castro, hombre de selección. Sí, señor. Y que hicieron un gran combate. Eh, y después de ahí en adelante hizo toda su carrera prácticamente eh, televisada. Nadie es el dueño de la verdad en esta vida. Todos decimos lo que nos parece que es. Y algunas cosas sí tienen un sustento, una realidad. Recordarás que en la última entrevista a Sebastián Andrés Luján, yo lo consagré porque es mi opinión, puede ser discutida, cómo no, y puedo estar equivocado, pero creo que hay un título que está por arriba de los títulos mismos de campeones en las distintas categorías, que es la de consagrarse como figura internacional. Y Sebastián Andrés Luján, Luján es figura internacional. Sí, está sí, sí, sí. consagrado. Él dirá hasta cuándo. Todo tiene que ver con su cuidado personal. Con su integridad física, con su parte psíquica y con los manejadores. Pero Sebastián Andrés Luján, a mí no me sorprende que, hoy esté pelea, que el próximo viernes esté peleando en los Estados Unidos. ¿Mm? Eh, quiero con Damián, porque lo estuvimos charlando, eh, pasaron 42 programas y me dice: Che, mirá qué bárbaro, cómo nos apoya Olimpia Deportes, la gente de Mendoza al 1028, Walter, Gustavo. Eh, cómo se prendió Aristides Bruno, el gerente de Thompson y Williams, de peatonal Córdoba 1060, y también nos da esa manito para poder sostenernos. Y, y también eh, la gente de, de Sunino, que es gente que dice, mirá, dice, no, no, no, a nosotros nos gusta mucho el boxeo, dice, y, y nosotros agregamos electrodomésticos, estamos allá en Montevideo al 800, y broyo representaciones. Este, y uno dice, la pucha, eh, la parte comercial no sirve nada más que para sostener el espacio. No hacemos un peso. Lo único que nos interesa es que los boxeadores estén en peso. Y levantaremos en peso a aquellos que no hagan las cosas bien, que es otra cosa, desde el punto de vista periodístico. ¿Eh? Así que la gratitud enorme para quienes, por ejemplo, en este caso, Thompson y Williams y Olimpia Deportes, que presentan la no consigna, la participación del oyente. Vos llamás dejas tu nombre y apellido, de qué zona sos y los últimos tres números del documento y ya automáticamente ingresás al concurso y te llevas la remera que dice boxeoplaneta.blogspot.com y la gentileza, en este caso, de un cinturón de Thompson y Williams, de Peatonal Córdoba 1060. Llamando al 424-2769. Te repito, 424-2769. Y Olimpia Deportes presenta a Damián Casino en esto que es Boxeo Planeta y la continuidad informativa. Alguna perlita, algún detalle, algo que te parezca importante antes de entrar de lleno a lo de Lucas Matisse. Sí, Luis, eh, hay mucha información. Eh, recibí tu mensaje el día sábado cuando estaba viendo esa gran pelea que hicieron eh, Félix Sturm eh, con Matthew ah, McLean. Sí. Qué pelea, qué... Qué, ¿Qué espectáculo? Sí, la verdad que primero pensé que Félix Sturm iba a cambiar, eh, o, o, o este, este hombre inglés lo iba a llevar a su terreno, uh -huh. y sin embargo, fiel a su estilo de siempre, esa guardia cerrada, difícil de entrar, eh, hicieron que, que desgastara a, un gran, a una gran preparación del boxeador inglés y que por ahí también se prendía y parecía no un alemán frío, sino también un inglés, sí, porque sí, tiró sí. Eh, desde todos los ángulos. Eh, me parece que Félix Sturm, ante 18.000 aficionados reunidos en, en el Arena Next, eh, hizo un combate peleón. excepcional, peleón, peleón, lo, los eh, colegas de Buenos Aires... Eh, lo anunciaron como ya la pelea del año, falta tiempo todavía, hay grandes combates pero, por ver. Pero ya está pero la cartelera está, de la sí, grande sí, pelea sí, del sí, año. Está sí. a las vistas de ser sí, una, una de las sí. grandes peleas del año. Eh, Cosas que te gustaron de, de esta pelea, Mirá, desde yo, charlando, el concepto general. Eh, Félix Sturm eh, es un boxeador que no es vistoso, eh, me parece un, un muchacho... Eh, mecanizado tal vez en algún momento Mecanizado, sino, o sea, pelea para él uh -huh. eh, Fiel a su estilo eh, Le ganó en su momento a Oscar de la Hoya eh, Cuando le tocó combatir con el artillero Velasco Quizás en esa pelea eh, era una pelea de empate o, o quizás un poquito inclinada para el boxeador argentino En aquella pelea que ganara su primer título Félix Sturm Y que fuera desconocido y que de ahí en adelante, eh, bueno, creciera como gran campeón que es ahora. Y digo, eh, me parece que le ganó muy bien. Eh, una, hizo una pelea inteligente. El boxeador sí, sí, sí. Eh, Matthew McLean eh, fue un tractorcito eh, siempre para adelante, eh, descargando buenos golpes, eh, trabajando con, con la derecha al cuerpo de Félix Stone, que no hizo mella, no... No lo vi en ningún momento estar sentido o quizás uh -huh. que, que esos golpes abajo hicieran efecto. Eh, sí que combinó bien las manos, pero eh, Face Stone me parece de que lo, los golpes más concretos, no digo más eficaces, porque tampoco lograron eh, desequilibrar la humanidad del boxeador inglés. Ah, es cierto. Pero sí. eh, cuando digo eh, golpes concretos, es decir golpes que, eh, in... que son de impacto claro. exactos. Que son los que ayudan eh, Probablemente a... no desequilibren, no, no conmuevan, que marcan, marcan el punto correcto. Marcan es marcan el golpe puntos. que marca el punto correcto, eh, es por eso que se lleva la pelea por puntos. Sí, Llega sí, muy bien. El fallo bien. dividido, porque en realidad el tractorcito inglés fue un hombre bien afirmado también para tirar, tiró y mucho. Sí, tiró, tiró eh, gran cantidad. No, mez... no mezquinó. No, no, no, no. Eh, muy bien preparado. Eh, eh, sí, los rostros de cada uno decía quién había recibido más, lo vi más golpeado al boxeador inglés, sí, pero Félix Sturm hizo una gran pelea con guardia cerrada, eh, una vez charlando con Noé Tulio González, el boxeador radicado, el uruguayo radicado aquí en la ciudad de Rosario. Tenemos que hacerle otra nota, Noé. Hace sí, mucho sí, sí, que eh, sí. Quien decir. peleó con Félix Sturm y le pedí una, bueno, una reseña de ese combate y me dice, mirá, lo que te puedo decir es que no veía las manos. Es muy rápido. Muy rápido. Eh, usted, ah, digo, pero. Vos sabés que no parece que fuera tan sí, rápido, no. Eh, me dice, no veía las manos. Es algo. Eh, algo difícil de explicar. No, en ningún momento me conmovió con los golpes porque no es un, un pegador. Sí, sí. Pero es, es muy rápido sí, en las combinaciones. Y es un hombre que se lleva las, las peleas por puntos. Pero en este combate, Luis eh, dio, un más, sí, estour, eh. dio un poco más, Mostró sí, esa, sí, esa estirpe sí, sí, de campeón. Eh, supo sufrir Yo en el, en el blog le, lo, lo titulé eh, Sturm, supo sufrir Su Y me parece es. que con eso eh, Simplifiqué con, lo que fue parte, el combate lo, La gente que sabe un poco de boxeo como usted este... Porque sí, me, me, me dio la impresión de eso De que el campeón del mundo eh, Muchas veces le toca sufrir el combate Porque eh, quien quiere arrebatarle ese título Viene eh, bien preparado Y este, este hombre Matthew McLean, la verdad que descargó todo, tiró todo lo que tenía. ¿eh? Uno de los grandes combates, ¿eh? sábado vez, por la tarde. Sí. Estabas tomando unos matecitos, ¿qué estabas haciendo, Luis? Eh, sí estaba estaba matando con un unos discos con, con... además además hubo un espectáculo previo que tenía que ver con, ah, con un qué gente que hizo rock and roll ahí adentro y arriba. Del qué colorido, y... qué qué sentido del espectáculo, ¿eh? Qué, qué ganas de decirle a la gente, te cobro tanto pero mirá lo que te ofrezco. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eso eh, es muy hay, hay que aprender de este tipo y mucha distancia y bueno pero de a poquito se puede ir sumando para hacer un espectáculo como la gente eh, creo que nos dejó como enseñanza a todos el valor que tiene el gimnasio el cuidado personal y la profesionalidad que hay que tener para poder brindar este tipo de espectáculos ¿eh? eh, hacemos una vuelta de página Recordamos que estamos en Boxeo Planeta, en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Te mencionamos que cuando quieras escuchar este programa lo puedes hacer en cualquier momento del día, porque esto queda grabado. Y cuando querés consultar el blog, hacelo a www.boxeoplaneta.blogspot.com. Quiero mandarle un abrazo enorme a uno de los periodistas eh, que más sabe de boxeo en la Argentina... Ha tenido un recorrido muy rico a nivel nacional y también internacional. Es de los pocos que nos quedan. Nos quedan seis o siete de los que realmente tenemos que aprender y mucho. Me lo encontré esta mañana en Calle Mitre. Se trata de Néstor Yuria. Usted puede o no compartir alguna de sus opiniones o apreciaciones, pero está frente a un periodista de quilates que sabe de qué se trata. Y que muchas veces, por decir la verdad, algunos se ofenden. Pero Néstor Yuri es de aquellos que, como él dice, yo no soy el dueño de la verdad. Simplemente digo lo que me permite el conocimiento y la trayectoria. Y he tenido la suerte de enriquecerme desde el Luna Park, desde el MGM de Las Vegas y otros lugares. Así que, Néstor, para vos la gratitud enorme por sumar tu granito de arena a este mundo del boxeo tan difícil y que no es para cualquiera. ¿Mm? Eh, en alguna oportunidad, obviamente accedió a que tengamos una charla en la mesa de trabajo, así que lo vamos a compartir con él. Lo Sería vamos a buscar. Bueno a... No. Sí, lo vamos a, a que buscar. Que a participar aquí de un programa de boxeo planeta. Sí, podemos un día. En pues... la 88.9 el... Radio Gran Rosario, que es una emisora que tiene las puertas abiertas para todos. Seguro. Además, nos invitó para el 16 de septiembre, el día del boxeador, que dice que consiguió material este, muy abundante, rico. Eh, también tenemos un día que charlar con Héctor Vidania al aire. ¿eh? Nos debemos es... esa charlita con Héctor Vidani, Vidania, como y también un día tenemos que estar con Animal Bosque. Qué bueno. Estuve con Héctor Vidaña, Luis, en, en el casino aquí en, en la ciudad de Rosario cuando eh, se hizo ese evento boxístico que peleó el salvaje Pereira eh, y, y tuve la posibilidad de, bueno, de compartir una foto, un, un hombre muy amable. Eh, yo cuando veía, lo veía en Canal 3 eh, y comentaba boxeo, bueno, me quedaba... Ahí, latente, mirando, le prestaba atención. Y verlo de cerca, para los que estamos en el boxeo, eh, le contamos al, al oyente eh, que uno se da algunos gustos cuando se encuentra con personas que de chico uno lo miraba y son referentes en, en el periodismo o en la actividad deportiva o, o, o todo lo que esté vinculado al boxeo y que son buena gente. Me parece que eso... Cuando llegan a grande y son buena gente y manejan esa cosa de decir eh, qué bien, pibe, lo que estás haciendo por el boxeo, dándole un lugar a este ah, deporte, que siga adelante. dan un empuje. Y no creer que lo que ellos hicieron sí, ya sí, está sí, sí. y que no puede venir alguien que pueda no saber más, claro. sino querer aprender. Me parece que hay muchos periodistas, eh, sí. sobre todo en, en, en Buenos Aires, ¿que ¿Vos decís que, parecía, que hablan desde el pedestal? Me parece que sí, me parece que hablan desde que yo soy el número uno, sí, eh, sí. yo conozco y tengo una memoria brillante, sí, eh, no está sé, mal memoria, sé todos pero... los récords, sé, eh, yo no creo que, que porque un, un periodista eh, tenga una memoria brillante y sepa de reglamentos o sepa eh, cuántas peleas hizo un boxeador en toda su historia, o si peleó o si dio el peso o no lo dio, eh, no le quito mérito a eso. Pero me parece que la humildad, eh, en el caso de Héctor Vidaña, de, de, de dar la importancia a la persona que viene, eh, no solo a sacarse una foto, sino a decir, mire, eh, yo estoy haciendo un programa de radio, estoy, haciendo, estoy tratando de crear un espacio de boxeo para que todo el mundo tenga las puertas abiertas, eh, me parece eh, ponderable, de, de, sí, de, sí, de, sí, de ponderable. solamente un grande. A mí una ¿eh? vez me demostró que es un señor, una vez se suspendió un festival en una localidad en San Jorge, este, bueno, y nos tuvimos que quedar en San Jorge, él afrontó los gastos y todo lo demás, y después nos vinimos, este, compartimos incluso en otra emisora un, un, un programa de boxeo que no duró mucho, pero por lo menos me sirvió a mí para aprender. Y vos decís algo que es muy cierto. Algunos muchachos grandes ya, para no ser catalogados viejos de, deberían darse un bañito de humildad y decir, che, mira, lo poquito que aprendí, vamos a dárselo a una camada que está viniendo, que, que, que necesita tener algunos elementos para que el oyente, el lector o el televidente reciba una información realmente valiosa. ¿Qué te parece si hacemos la primera pausa? ¿Cómo no? Musical y comercial, y después venimos porque tenemos... Eh, bastante abundante de lo que pasó el fin de semana. Tenemos Lucas Matizes y Alexander y, eh, y obviamente sí, también sí, sí, sí. anduvo ahí el mendocino eh, comerciando Carrasco con, con el cordobés Pombo y, y lo que se viene. Y quiero que ah. después eh, bueno, empecemos a colocar esta información del, del reglamento Bárbaro. de la Federación Argentina de OX. Vamos a ir tratando de tocar algunos Puntos, es muy largo el reglamento, pero vamos a ir tratando de, de darle prioridad a algunas cositas para que la gente eh, y el oyente de boxeo, bueno, eh, sepa las cuestiones bien justitas de... Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de los vendajes, de los guantes, eh, porque muchas veces vemos, eh, ah, los vendajes... ¿Están cargados de cintas? ¿Se puede sí, no sí. se puede? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo Antonio, Tony y Margarito eh, en Estados eh, Unidos? ¿Qué le descubrieron? Eh, un, ¿Un líquido, Jason. El... Sí, bueno, sí. todas esas cosas, eh, los pormenores que, que muchas veces eh, la gente que le gusta el boxeo no sabe. Bueno, sí. vamos a tratar desde aquí, desde Boxeo el, Planeta, ir, ir dando y hablando un poquito de reglamento, que bueno, es largo, pero vamos, tenemos... Te Muchos programas mucho por delante. Eh, Aníbal, el operador estrella que tenemos nosotros aquí en Boxeo Planeta, él nos lleva a la pausa musical y comercial.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 20 horas, 29 minutos, esto es Boxeo Planeta por el 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Y en realidad estábamos en plena conversación sobre el tema Lucas Matice de Don Alexander, ¿no? Y, y, y por supuesto, acá el hombre hace gimnasio y uno tiene la gimnasia de haber mucho boxeo, entonces en, charlábamos el por qué a veces cuando se hace todo bien, me decía Damián, este, no alcanza para ganar. Y claro, uno enfrente no tiene un, un segunda línea, no tiene un, un semiprofesional, profesional. Eh, en este caso en particular, Damián Devon Alexander es un hombre de una técnica eh, depurada, de, de un hombre veloz, muy dicho. Primera serie. Supo, supo capear el temporal, este, e indudablemente se generó una pelea realmente importantísima al margen de las tarjetas. Que podemos coincidir o no. Yo la tenía ahí para Lucas. Lo tenía ahí para Lucas. Eh, el, tenía la, la, el ojo del jurado argentino, quizás. Tú ves. La gente, la, eh, la gente, Luis, eh, le pide un poquito más a veces a Lucas Matisse. Yo te decía en este intervalo que tuvimos a, aquí en, en nuestro programa número 42, eh, que me parece que Lucas Matisse, y se lo, se lo comenté a Pablo Sarmiento eh, vía Facebook, ...que hicieron todo bien, porque él me dice... qué hicimos mal, está bien, Damián... ...y le digo, mira Pablo, no hicieron nada mal... ...hicieron todo bien, uh -huh. Lucas tuvo actitud... Eh, ...terminó con aire como para 15 rounds... ...entonces digo... ...me parece de que... Eh, ...Lucas es un boxeador... Eh, ...que no se le puede... Eh, ...tiene, tiene este, este techo... ...que es eh, de primer nivel... Uh -huh. ...no le podemos pedir que él vaya... ...a un cruce de golpe por golpe... ¿Por qué? Porque él no está en su no, naturaleza, no, en su naturaleza. no es como eh, Marcos René Maidana. Sí, eh, sí. La gente por ahí le gusta un, eh, la adrenalina que despierta Marcos Maidana. ¿Por qué? Sí, Porque sí. Eh, va a tirar golpes a ciega, no, impor, no le importa lo que venga. Uh -huh. En vez de Matices es un boxeador mucho más completo técnicamente y, y hace su trabajo. La pelea la ganó. Eh, aquí en Argentina este fallo hubiese favorecido al, al boxeador del sur. Así es. Pero, ¿qué pasa? Sí. Estábamos peleando en Estados Pero... Unidos. Y en Estados Unidos, sí, sí. si no lo mandás al hospital, no te la dan. No te lo dan. No Pero te lo dan. también convengamos que cuando vienen aquí al país, también ellos sufren el, el, los fallos localistas. En la última pelea, cuando eh, peleó Ulises eh, Solís con Lazarte, uh -huh. ¿qué pasó? Le robaron la pelea a Solís, después hubo una revancha obligatoria que que ganara Solís y fuera campeón del mundo y le arrebatara el título a Lazarte. Entonces, esa pelea aquí la hubiese ganado eh, este chico Matiz. Pero, ¿qué pasa, Luis? Eh, como Redondeando esta idea, eh, Matiz es un boxeador completo. No le podemos pedir que vaya a cruzar golpes porque la técnica de él le dice y le indica que está haciendo bien el trabajo arriba del ring. Entonces, eh, cuando el golpe no llega, cuando el knockout no llega, es porque enfrente hay un boxeador que técnicamente es igual o superior a él. ¿Qué quiere decir? Que Devon Alexander es un boxeador de primera línea, muchachos. Eh, Así le dicen él, que es el grande. ¿Y por qué es, sí. se hizo más grande en esta pelea? Porque peleó con un número uno como Lucas Matiz. Sí, Entonces, sí. son los dos grandes boxeadores. Eh, Fue muy fino el, el tema de las tarjetas, ganó... Sí. Yo lo tenía mm, tres puntitos a, a Lucas Matiz. Yo tenía 98,5 y medio, 95, y las tarjetas pa. marcaron 96, 93, 96, pa. 93, yo, eh, 95, 94. Coincidía con la tarjeta 96, 93. Eh, me parece que Lucas Matiz eh, sigue teniendo las puertas abiertas en, en Estados Unidos, está mm, muy bien eh, amparado dirí, dirí, allá. Diría que las la, abrió definitivamente. Sí, sí, la gente bien. de Golden Boy... Eh, Le va a dar otra chance seguramente. Eh, por ahí se pedía una pelea aquí en Argentina entre Marcos Maidana y, y Lucas Matiz Me parece eh, un desacierto porque hacer chocar a estos dos chicos eh, no tiene... Sí, al menos o, por, por ahora. Por ahora, por no, ahora no, tiene algún, sí, no tiene sí. ningún sentido para ninguno de los dos. Pero esta pelea que fue organizada por Don King en el uh -huh. Charles eh, Missouri en Estados Unidos. Sí, sí, en The Family la... Arenas. Sí, arena, hizo, 140 libras. En la que, bueno, eh, un juez vio ganar entonces 95-94 a Alexander uh -huh. eh, y las otras fueron 96... No, 93. 93, el, bien, el, bien el referee fue Rafael Ramos, eh, creo que su actuación fue bastante aceptable. Eh, en este sexteto que se está formando, eh, ¿puede ser que haya una buena competencia a ver quién es más figura? Yo creo, y a ver si compartís vos y ojalá el oyente pueda aportar lo suyo al 424-2769. Sergio Maravilla Martínez, figura. Omar Andrés Narváez, figura. Marcos René Maidana, otra figura. Juan Carlos Rebeco, otra figura. Jonathan Barros, otra figura. Y Lucas Matisse, la sexta. Para los tiempos que corren no es poco. No, no, no, es, eh, es un saldo muy positivo para el boxeo argentino. ¿Eh? Es un saldo positivo para sí, el boxeo sí, argentino. Sí, sí. En alguna oportunidad le vamos a pedir al oyente para ver cómo en el gusto de cada uno de ellos ubica estos seis apellidos que tiré y lo vamos a hacer también con las mujeres, en el caso de Jessica Marcos, Jessica Bob, eh, eh, Carolina Duer, la locomotora Libera, la tigresa Acunia, eh, la camionera Alegre, eh, para ver qué opina este, el oyente de Boxeo Planeta en relación a cuál sería su escalefón. Te recordamos que mira, esta, mira Damián, esta camperita que yo tengo puesta, esta camperita es de Thompson Williams. ¿De primer nivel? De primer nivel. Aristides Bruno, que es el que compra las prendas, es el que te da una idea de cómo vestirte, cómo armonizar para un sport, para un elegante sport o para vestir realmente de primera en una reunión, te espera en Thompson Williams, Peatonal Córdoba 1060 y por supuesto no dejes de ir. Si la necesidad pasa en el marco de lo deportivo, ¿Deporte de contacto? Andate Olimpia Deportes. Mendoza 1028 que presenta ahora esta información en la voz de Damián Casino. Bueno Luis, eh, estamos con, con lo que habíamos eh, anunciado al comienzo de este programa. Eh, vamos, a dar algunas, vamos a ir desgranando un poquito eh, el reglamento de la Federación Argentina de Box. Eh, hoy vamos a estar, eh, te vamos a estar diciendo... Eh, el artículo número 25 ¿eh? de la parte número 2, capítulo 5, reglamento de la FAB, Federación Argentina de Box, sí, y habla de las vendas. Bien. Eh, en el punto 1 dice: el vendaje debe contribuir a la protección de los boxeadores. Las vendas serán de gasa o crepé y sus medidas serán de 5 metros de largo por 5 de ancho por cada mano. ¿Eh? Vamos a ir de a poquito, si tenés alguna duda sí, me decís, sí, sí. me preguntás. 5%. Queda prohibido el uso de cinta o tela adhesiva o cualquier otro material similar en toda parte de la mano que quede dentro del guante. Bien. Queda prohibido cerrar el puño que los nudillos de la mano estén cubiertos por vendaje. En, la, en, la cuarta, en el cuarto punto queda prohibido aplicar al vendaje líquidos, polvos u otras sustancias que alteren su estado natural. La colocación del vendaje se realizará en el camarín del boxeador bajo el control directo del fiscal del evento, a quien el mismo designe. De encontrarse el fiscal, el vendaje será realizado, eh, el vendaje realizado antirreglamentariamente o mal hecho, podrá disponer que se realice nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando se va a observar que el vendaje uh -huh. está eh, adulterado, eh, se puede pedir un nuevo vendaje. Ha sucedido eh, en la pelea cuando Jane Mosley pelea con, con Antonio Margarito. Sí, van a revisar el vendaje, de, por eso hacía referencia a esto. Van a revisar el vendaje, uh -huh. eh, no están de acuerdo con el vendaje. Y es ahí donde el técnico de Jan Mosley Hace cambiar el vendaje Y ese vendaje eh, Posteriormente se analiza Y ahí es donde encontraron esa, esa sustancia Que es simil yeso Es decir, se aplica un líquido sobre la, gasa, sobre la gasa Eso se absorbe Y en el transcurrir de los diferentes asaltos Ya uh -huh. cuando el boxeador sube, ya está endurecido En el momento, cuando uno toca Como es líquido, está todo en condiciones Pero eso después se endurece ¿Seguro? Y hace como un yeso Una locura una, una locura, una irregularidad total. Margarito fue suspendido eh... para pelear en Estados Unidos eh, por 12 meses, eh, producto de esa irregularidad y que, bueno, eh, dejaran esa mar marca bastante negativa. Él dijo no saber de esto y, y bueno, recibió esa sanción, eh, pero quedó esa marca eh, en lo que fue la carrera de, de Margarito. ¿Le, ¿Le damos la, la lectura o, o termina ahí? Quiero darte algún, algún puntito más eh, de los guantes. Los Vamos guantes lo a utilizarse eh, en los combates deben ser de cuero, suave, liso y blando, debiendo ese material no ocupar mayor peso que el equivalente a la mitad del guante, eh, constituyendo el resto del relleno que puede ser de espuma eh, o goma o material similar aprobado por la FAB. ¿Mm? El relleno de los guantes no excederá de tres cuartos de onza en la muñeca de los mismos siendo el peso restante para el cuerpo del guante. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar repartido Repar en el guante, no, no, no solo todo sobre la parte de los nudillos, sino que va repartido en la parte eh, posterior del guante y sí, va señor. repartido todas a gomas muda. Por eso vemos que los guantes están repartidos y no como era antes. Antes tenían más sobre el. Viste que los guantes eran más redondos, eh, eran más ahora son redondos, más. Sí, señor. ¿eh? Han buscado de mejorar eso. Bueno, eh, como bien decía, se usará el doble, para el doble nudo, se usará el doble nudo sobre la parte exterior de la muñeca y a los efectos de evitar el rozamiento. Cuando Exacto. se ata el guante, el nudo se hace en la parte superior del guante. ¿Qué quiere decir eso? Para cuando el boxeador lanza los lanza golpes, claro, no, no roce con el. el, el el nudo, digamos, que puede quedar el hilo en la, en la cara del oponente y así pueda cortarlo lastimarlo. O Entonces, lastimarlo. por eso el guante, siempre el, el nudo se hace en la, la parte, parte posterior, en la parte superior. Bien. Eh, dice que tiene que ser como mínimo con dos vueltas sobre el hilo, digamos, el cordón, tiene que tener sí, dos vueltas. Los guantes a utilizar en combate deben ser de 10 onzas, 285,5 gramos, Y deben ser aprobados por la FAP o por quien la misma reconozca para tal fin. En los combates los guantes deben ser provistos por los organizadores del evento. Vamos a ir eh, volcando un poquito más Bien, de... Por de ahora hemos esto. hablado de vendas y hemos hablado de guantes. ¿eh? ¿Vos creés que muchos de los que organizan boxeo eh, saben todo este tipo de cosas vinculadas al reglamento? Me parece que la mayoría lo desconoce. Y, y por eso que tomamos esta aposta esta de, de tratar de, de ir tirando... El, el, el reglamento de, de FAB es, es grandísimo, vos lo estás viendo aquí arriba sí, de la mesa sí, de trabajo, sí, sí. Luis. Vamos a ir eligiendo algunas cosas eh, y si alguien tiene alguna duda o algo, eh, por ahí también lo podemos eh, es, tratar de esclarecer, porque nosotros sí, también estamos aprendiendo eh, de esto, que, que es lo, la, le, lo que nos interesa es seguir aprendiendo y contribuyendo a que se mejoren las cosas. ¿eh? Eh, Damián Casino termina de decir algo que el oyente creo que tiene que valorar. También nosotros estamos aprendiendo. ¿eh? No lo hacemos desde el pedestal de que sabemos de pe a pa el reglamento, en absoluto. Esto es para leerlo, para repasarlo, para tener una idea, para no discutir sin base. Simple, lis y quienes organizan, los entrenadores, los boxeadores, los al, el alrededor del boxeo, el que forma parte del espectáculo del boxeo, tiene que tener noción de que el reglamento hay que llevarlo abajo del brazo, hay que leerlo y hay que repasarlo para poder hacer las cosas bien. Y el día de mañana discutir con autoridad. Eh, hemos comenzado con esto en el día de hoy y ojalá el hombre que está del otro lado, que es el hombre de boxeo, este, le diga bienvenido el hecho de que repasemos el reglamento. Bueno, Luis, cerrando lo del reglamento. Que lo presentó Casa Zunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas en artículos eh, domésticos, que siempre hay alguno que se rompe. Montevideo 874-153-862-719. Pregunta por Jorge, Casa Zunino. Bueno, eh, cerrando lo del Rosalino Luján, entonces eh, contamos de que Sebastián Ayr Luján, con un récord de 37-5-2, 23 knockouts, campeón latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. Peleará este viernes en Estados Unidos frente al filipino Mark Hasson Meligen. Esto va a ser a 10 asaltos uh -huh. en la pelea estelar de la conocida serie eh, Friday Night Fight, eh, que se emite por sí. ESPN2. Sí. Eh, ¿Vos bueno, ha Hacete el vivo que Guadalupe, tu esposa, <ríe> te enseña inglés y ahora lo dice rápido. Bueno, me ayuda, me ayuda. Eh, me ayuda. Ay, la pelea es cara. organizada por Top Rank de Arum sí, y señor. se llevará a cabo en el eh, Freeman Coliseum de San Antonio, Texas. Eh, Luján fue tenido en cuenta, como decíamos al comienzo del programa, uh -huh. por Francisco Pinoza, técnico de Antonio Margarito, con el cual mantiene una excelente relación. El argentino fue acompañado por Carlos Alanís, su técnico, y el señor Luis Paz, su asesor. Eh... Carlos Alanís, nos debemos una charlita con Carlitos Alanís alguna vez. Eh? Cuando podamos lo vamos a invitar. Sí. ¿eh? Carlos Vanadis tiene que charlar Me un rato, manda un, un mensajito sí, Enrique Sánchez. Un abrazo Saludes. para Enrique. Eh, sí, eh, me dice que Lucas Obregón y el chico Cristian Díaz uh -huh. se van a estar eh, enfrentando el próximo 23 de julio en San Lorenzo. Esto ah. va, a ser, eh, va a estar en juego el título santafesino Welter Jr., eh, esto si se concretan las negociaciones que están tratando eh, bueno, los organizadores y, y ponerse Muy de acuerdo bien. un poquito en todo, ¿no es cierto? Repetimos, sería el 23 de, 23 julio, en de julio en San Lorenzo. Muy bien, eh, Obregón Díaz, Welter Jr. Walter Jr., no. gran, gran pelea de estos chicos que hicieron un combate bastante respetable aquí en, en el club bueno, esportivo. Sí, sí. Muy interesante. Eh, ojalá se puedan ver, ver algunas mejoras técnicas de ambas partes para que sea un, un, una pelea un poquito más prolija. El otro día, bueno, un poquito eh, la notamos desprolija la pelea. Eh, pero está en el eh, Sí, eh, faltó a lo mejor, eh, eh, no sé, un, un poquito más de rounds, un poquito más de tiempo. Pero ahora eh, va a cambiar porque si es por título, seguramente van a estar combatiendo a 10 asaltos. Eh, bueno, el abrazo grande entonces a Enrique le eh, Saludo a Luciano Ploner Que también nos mandó un mensaje un Tienen la radio prendida en el gimnasio es, eh, Luciano siempre Bueno, yo le digo Muchachos, a escuchar <risa> Boxeo Planeta eh, Saludo grande también a Pablo Y, y ya vamos, nos vamos a estar viendo El viernes sí. eh, en el gimnasio Te voy a pedir una gauchada Nosotros vamos a ir a San Lorenzo Pero eh, hace, yo sé que lo haces siempre eh, Tenés que dejar La responsabilidad, no sé con quién lo haces Con alguno de tus hijos, con Josué Tal vez, eh, que, que graben a Mirkan y Sab Yuda, ¿eh? Porque va por el título superligero ligero Organización a AMB y Federación Internacional de Boxeo El 23 de julio 23 de julio, gran pelea el, eh. Entonces esa, obviamente Y si no me equivoco bueno. El mismo día no tenemos Erisland y Lara Paul Williams En Super Welter O tengo mala la fecha, o no, es el 9 de julio eh... No tengo la fecha exacta ahora aquí no, no, a mano. Perdón, ah, 9. el 9 de julio Paul Williams reaparece. Gran boxeador. Con el Andy Lara en la categoría Super vuelta sí, eh, Posible eh. retorno de la IENA Barrios. Eh, estaría retornando el 29 de julio eh, con rival a designar. Uh -huh. IENA Barrios que está con un récord de 54-1 con 35 nocaus Quiere volver a, al boxeo profesional después de todos los problemas eh, antideportivos sí. que haya que sí, ha tenido. Que ha tenido. Y, bueno, esperemos que pueda eh, rehacerse, ¿no? Con esto de volver, el 18 de julio vuelve, y creo que la tiene muy difícil, Hugo Pibu Garay, el hombre de Tigre contra Marco Hoppe. ¿Cómo lo ves? Y lo veo difícil. ¿Estará preparado? No, no, lo, preparado. Veo, lo veo muy difícil por la inactividad sí. de, del Pibu Garay, por el sobrepeso que ha, ha llegado. Eh, es un boxeador... Es un es buen boxeador, pero el Pibu Garay siempre ha basado su boxeo eh, por la preparación y la cantidad de golpes que tira en lo que es su peso generalmente, ¿no es cierto? Entonces, si, si tiene mucha inactividad, ha peleado... Eh, hubo una pelea muy, muy llamativa cuando peleó con un brasileño que no se vio el golpe y cayó en el primer round. No en el primer round, sino en los primeros lo, segundos sí, del primer round. Eh, no le aportó mucho al Pibu Garay son estas cosas esto, eh, salen este, este tipo de combates y bueno, eh, se agarran o se agarran <ríe> pero me parece de que mm, la empresa va a ser difícil para el pibuera ojalá que tenga la suerte eh, días pasados pude ver más precisamente el sábado 25 en Atlantic City, en Super Gallos organizado también por la Top Rank Jorge Díaz y Tion Kennedy ...por la Asociación Norteamericana de Boxeo. Realmente un combate feroz. Eh, me gustaría volver a verlo y me gustaría que la compartamos, ¿no? Porque en realidad eh, no repararon en defenderse nunca. Qué manera de tirar con una fiereza enorme, tremenda. Eh, ganó Kennedy en, en, en fallo unánime, pero creo que ahí hay revancha. ¿eh? Fue un peleón. Por el título, reitero, Super Gallo, Asociación Norteamericana de Boxeo. Dos figuras en cierne, tanto uno como otro, tanto ganador como perdedor. Y, por supuesto, Damián, eh, vamos a ver qué pasa con Sebastián Andrés Luján el viernes. Ojalá Algo... tenga suerte. Eh, Luis, te quiero sí. dejar en claro, no sé si lo comentamos en, en esta nueva... Eh, en, este, en esta nueva parte que hemos incorporado sí. de los reglamentos aquí en, en nuestro programa, eh, la referencia que hicimos sobre la parte reglamentaria del día de hoy uh -huh. eh, compete a lo que es el boxeo aficionado. Vamos a comenzar eh, con, con lo que es el reglamento a nivel aficionado, que es ¿Sí? lo que mayormente estamos viendo aquí en la ciudad de Rosario. Sin duda. ¿Por qué? Porque... Sí generalmente las peleas que vemos, bueno, cuando hay alguna profesional, también vamos a tratar, lo que pasa es que es tan grande, tan, tan complejo lo del reglamento, es abundante, es abundante. me parece sí, coherente empezar de, de, de cero y arrancar un poquito con el reglamento aficionado. Es decir, que lo que hoy hemos enunciado en este programa número 42 de Boxeo Planeta corresponde al boxeador aficionado. ¿eh? Perfecto. Eh, cuando referenciamos algo del, del reglamento fab eh, a nivel profesional, vamos a hacer las dos eh, porque si no se va a mezclar un poquito pero hoy lo que hemos hecho es eh, todo lo que se ha dicho es del boxeo eh, aficionado, el boxeo amateur. Ah, Hacemos un pequeño paréntesis y retornamos para la última vuelta de esto que es Boxeo Planeta en 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina Aprovechamos los últimos minutos con lo que viene y después vamos a dar el ganador de la noche de hoy de esta edición número 42 de Boxeo Planeta, eh, Olimpia Deportes, Thompson y William y Fast SRL. Eh, auspician la información en la voz de Damián Casino. ¿Cómo lleva las tarjetas a ustedes con este desafío que le hice al comienzo del programa? Ah, sí, ¿Eh? sí, la sí, información sí, periodística... La llevo, la llevo, la llevo. ¿La lleva bien? Sí, bueno. igual, hago la mía, eh, hago... Le cuento, amigo Parpacelli, que... Este fin de semana vamos a tener eh, la posibilidad de ver eh, a través de Teis Sport. Pelea de título del mundo, Jonathan Barros. Va con el cuchillo entre los dientes a enfrentar a Pelechín Caballero. Eh, título AMB, pluma, 12 rounds, Junín Mendoza. Para llegar a su primera línea dentro del boxeo hay que pelear contra los mejores. Y eso es lo que busca el campeón mundial de peso pluma de la AMB, el guay Magino, Jonathan Barros quien el sábado tendrá una nueva prueba de fuego en sus intenciones de ser grande cuando se tope en la colonia Junín con uno de los boxeadores más promocionados del continente americano. Estamos hablando del panameño Celestino Caballero. Gran pelea, Luis, eh, empresa difícil para el boxeador mendocino, pero me parece que Jonathan Barros eh, no va a dejar eh, este título del mundo, eh, lo va a defender con uñas y dientes, lo veo... Eh, que le, lo veo que le costó mucho llegar y, y que no quiere que se lo saquen así nomás. Pero también eh, el panameño uh, retador eh, obligatorio vino con todo eh, y, y va a dejar eh, sin dudas eh, su mejor boxeo. Eh, eh, la cartera se sí. completa eh, con Fabián Orozco enfrentando a Rudy Mairena Ruiz. Esto va a ser a 6 round categoría pluma. Mauricio Muñoz enfrentará a Maximiliano Méndez 6 eh, round categoría Super Gallo, Carla Weiss combatirá con Soledad Juncos 4 round Mosca eh, Patricio Pedrero enfrentará a Sergio Galván, Patricio Perero, eh, boxeador que peleara con el salvaje Pereira, en lo que yo hacía referencia de ese festival que fue en el casino, en que estuvimos charlando sí, con Jorge sí, Vidaña. Sí, el eh, gran boxeador sí, estará combatiendo con Sergio Galván, cuatro rounds, categoría ligero. Televisa Teis Sport, este sábado, 2 de julio, Título del Mundo. Muy bien, eh, quiero recordar, porque también acá me mandan un mensajito, Sí, es el 27 de agosto la pelea entre el Chino Maidana y Robert Guerrero. Ah, ¿eh? 27 de agosto. Eh, Chino Maidana que ya está eh, eh, trabajando con Rudy Pérez en Puerto Rico. El lugar elegido para la preparación del Chino Maidana. Esto de cómo van cambiando de lugar, eh, me parece un desacierto eh, desde la, la parte organizativa de, sí, sí. De, de la gente que está rodeando hoy por hoy el Chino Maidana, eh, bueno, se preparó para pelear con Morales en México. México. Eh, ahora eligieron Puerto Rico, más precisamente el gimnasio de Tito Trinidad. ¿Eh? Ahí Tito está Trinidad. todo el cuerpo técnico del de Chino Maidana y, y se están preparando para lo que va a ser esta, esta gran pelea frente a este boxeador... Eh, que no, cuidado que es, eh, es un boxeador, también el, el Robert de Goss Guerrero, un boxeador de primera línea, eh. Eh, esto se, van a, eh, lo, se van a estar enfrentando el 27 de agosto, como bien decía Luis, y el chino ya está, ya se puso eh, a las órdenes de Rudy Pérez, y, y bueno, el chino es otro boxeador que no quiere dejar pasar el tren no y no le quiere tren. dar esa media ah, porción de título que tiene y, y va a ser un gran combate, sin dudas, eh, como decíamos eh, al, al boxeador, al, al, al, digamos a, a toda la gente del ambiente boxístico de los Estados Unidos le gusta la manera de, de pelear del chino Maidana, esa, esa, esa manera de ir al frente... Y, y no por nada Golden Boy lo tomó y lo contrató, ¿no? Y lo contrató. Eh, Usted tiene el ganador ya, eh, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis antes del final, y damos el ganador de la noche de hoy. ¿eh? ¿Cómo no? Se lleva la remera de Olimpia Deportes, que hoy se Planeta, obviamente. Y, y qué bien la, terminada, ¿no? Buen... Está bien. Los muchachos trabajan muy bien. Y bueno, y la gentileza, en este caso un buen cinturón, de Thompson y Williams. Está casi sobre el final. Tratá de, de recuperar. Tratá de recuperar porque en, en, la, en la última vuelta no pretendas hacer todo lo que no hiciste. Cuidado que, que no quiero fallo anterior. localista. ¿eh? No, no, no. Bueno, pero Juan José López. Me parece que Aníbal José no va a levantar la mano los dos. Sí, vamos vamos y... a decretar un empate sí. aquí. Bien, Juan José López es el ganador de la remera de Olimpia Deportes de Mendoza 1028 con inscripción de boxeoplanetas.blogspot.com y del cinturón Gentileza de Thompson y Williams. Le agradecemos muchísimo a Juanjo porque sabemos que es un oyente fiel y un hombre del ambiente del boxeo. Así que bueno, este, el solo hecho de escucharnos equivale a la participación. Eh, en algún momento volveremos a desarrollar todo aquello que tiene que ver con la historia, eh, con los grandes combates, mencionando a distintas figuras que a través del tiempo han hecho grande al boxeo nacional. Salió la, sí. salió la revista Rinsay número 152 de Epa. nuestro amigo Carlos Cirusta. La número eh, 152. Número 152, eh, 152, revista Rinsay, la cual colecciono y me parece eh, muy bien lograda Yo... de parte de, de Carlito eh, Cirusta, un, un, un gran tipo. ¿Dónde la estás comprando? Eh, mirá, a mí me la mandan desde Buenos Aires, sí. eh, de librería Sin Fin, la gente que, se, que distribuye para todo sí. el interior uh -huh. del país. Eh, y acá Luis Parpacini me hace una seña que es sí. ¿Sí. Viva Perón o quiere uno usted, dos eh, pues, ¿Me... que pide... le pida dos, no, dos bueno vamos no, no, a pedir Viva Perón Va... olduğu, la, la bueno, bueno, vamos a pedir dos sí, porque yo últimamente las conseguía en un kiosco pero saltean mucho, saltean mucho así que me voy a anotar, me voy a anotar definitivamente Este... Bueno, el amigo Aníbal eh, nos hace la no, seña esa. No, no, yo pensé que odia, estaba haciendo algún ejercicio. ¿Se odia esa seña en el, en el periodismo radial? No, no, no, no en no, absoluto. No. Te voy a decir por Circular qué. Circulares, no redondeen, vamos Te voy a decir cerrando. Porque ¿cómo es? Uno a veces en el entusiasmo, en la adrenalina, pierde un poquito la noción del tiempo. Y el aliado es el técnico operador. Pero ahora, es... ahora le voy a robar los caramelos de goma que tiene arriba ahí. De... Pues yo también voy sí, a ir no. y se los voy a sacar. Pero Aníbal es este, nuestro aliado, en todo sentido. Esto ha sido Boxeo Planeta, en Radio Gran Rosario 88, 9, Santa Fe, Argentina. Lo hacemos de corazón, para sumar un granito de arena. Si sos organizador de boxeo, trata de hacer siempre las cosas lo mejor que puedas. Si tenés que ver con el entrenamiento, si tenés que ver vos porque sos un boxeador en ciernes, cuidado personal, hacelo en serio, porque protegés tu vida y le haces mucho bien a esta actividad. Damián Casino, Luis Parpacelli te dicen... Hasta el próximo miércoles, si Dios lo quiere así, en la edición número 43 de Boxeo Planeta. Muy buenas noches.